Muy buenas tardes a todos, eh, hoy 17 de septiembre del 2024, el programa número 23 de la tercera temporada de Estación Maratón, como siempre les decimos, Este Estación Maratón es el primer programa de radio en tres arroyos dedicado al atletismo y al running de manera exclusiva. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica como cada martes, Diego Moyano y nuestros medios de comunicación son los siguientes en Instagram, Estación Guión Bajo Maratón en Facebook, mi Facebook personal me buscan como Guillermo Higiena y ahí me encuentran el Facebook de Estación Maratón vaya a saber uno por qué, misteriosa razón lo han, no se puede acceder o no lo podemos acceder nosotros igual no importa eh, ahí en, en el Facebook, Guillermo Higiena se comparten las mismas noticias, las mismas publicaciones que en el, Facebook, en el Instagram de Estación Guión Bajo Maratón y también nuestro número de Whatsapp 2 9 14 86 Todos estos medios están abiertos para que nos acerquen inquietudes, consultas o nos sugieran temas para que compartamos en nuestros micrófonos. Te contamos que nos puedes escuchar por la FM 104.7, la frecuencia de la radio cooperativa de la ciudad, la FM Indie Rock, y también en la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Así podés escuchar en vivo todos los programas de la radio, inclusive Estación Maratón. Y vas a encontrar dentro de la página noticias locales, programación de la radio y todo el trabajo cooperativo que se hace aquí en la radio. También te cuento que nos podés escuchar en la repetición de este programa los sábados a partir de las 14. Y en la página, en la sección de podcast, ahí queda colgado como cada martes a la noche después del programa, queda colgado el programa de cada martes. Así que tenés todas estas maneras para escucharnos. También vamos a saludar a nuestros fieles oyentes, la cábala de cada martes. La saludamos a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz que nos escuchan de Junín de los Andes, a Néstor de Zapala y Mauro ahí desde Loma Verde cerquita de Bransen. Te cuento los temas que trajimos para hoy. Tenemos alguna noticia de la élite argentina. Vamos a estar comunicados con Betiana Merlo. Betiana Merlo encargada de la organización o parte de la organización de la maratón que se viene el mes el mes de octubre. El 13 de octubre en la localidad de Oriente, partido de Cornel Dorrego, pero también cerquita de Tres Arroyos, casi que lo sentimos como de nuestro partido. El 13 de octubre se viene la maratón de El Taller Protegido Sembrando Huellas de Amor. Vamos a estar comunicados con Betiana, que nos va a contar cómo viene la organización de dicha carrera y le vamos a hacer alguna pregunta que nos tiene dando vuelta desde el otro día. Eh, del porqué de dicha fecha eh, vamos a vamos a estar conversando con ella para para para charlar cómo viene la organización de ese evento ahí en la localidad de oriente una localidad que no tiene muchos eventos de, de running ni de atletismo cada tanto se ha hecho algún evento pero pero son pocos así que nos interesa saber cómo va la organización de esta carrera eh, tenemos el calendario de Tres de Arroyos y la Zona como cada martes y también informaciones de las competencias que sucedieron este fin de semana pasado como no puede faltar cada martes también tenemos música para acompañar la información que trajimos, así que de esta manera vamos a comenzar con la estación Maratón de hoy, edición número 23 hoy 17 de septiembre de la tercera temporada de nuestro programa aquí por la FM Cooperativa Indie Rock por la 104.7 <música>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 Estación Maratón. Estación Maratón. Maratón. Continuamos en Estación Maratón, eh, ahora estamos comunicados con Betiana Merlo, Betiana Merlo, encargada o integrante de la organización de la Maratón que se va a realizar el 13 de octubre en la localidad de Oriente, Maratón del Taller Protegido Sembrando Huellas de Amor. Hola Betiana, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón, acá en la FM Rock. Hola Betiana. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal Betiana, cómo te va? Eh, bueno, estábamos bien, queriendo eh, un poco preguntar cómo viene la organización de esta maratón, que no hay muchas actividades como estas en la localidad de Oriente, y bueno, queríamos ver con qué expectativas están esperando esta primera edición de esta maratón para Sembrando Huellas de Amor. Sí, la verdad que es la primera que nos toca organizar nosotros como taller. Sí. Eh, el taller protegido trabaja con chicos con diferentes discapacidades, Y ya empezamos en marzo a, con la idea de, de armar esto, de armar una carrera, de que ellos estén incluidos en esta carrera. Y bueno, empezamos con los chicos, eh, con lo que fue el trabajo de, de medallas, de trofeos, que empezaron a trabajar ellos a realizarlos. Y a partir de ahí también nos contactamos con la gente de, de Bahía Corre, que fue el que nos eh, hace todo lo que es inscripción y fiscalización. Uh -huh. Y trabajamos con todos los negocios de... De la, de la localidad y, y de localidades cercanas eh, Para todo lo que es de sponsor, para las remeras uh -huh. eh, La verdad que lo estamos preparando con gran entusiasmo Porque eh, es la primera y, y, la, y ellos están también muy contentos con uh -huh. este trabajo Y bueno, nada, esperando que, que nos acompañen eh, los corredores, la gente, la gente del pueblo Va a haber también uh -huh. lo que es caminatas eh, claro. Va a haber una carrera chiquita para lo que es chicos Sí eh, Los, los kilómetros que se corren son 8 y 4 y bueno, estamos todos eh, esperando, esperando que este día, día salga todo bien y que la gente nos acompañe betiana te hago una pregunta eh, Sembrando Huellas de Amor sí. es un taller protegido eh, sí. ¿qué, eh, contanos cuántos años de vida tiene el taller el taller en diciembre de este año el 6 de diciembre va a cumplir 25 años 25 eh, años se creó con... sí se creó con la idea de, de incorporar a los chicos una vez que terminen la parte de, de escuela, de que tengan un lugar donde puedan eh, aprender tareas para que puedan seguir desempeñándose en la sociedad. Eh, fue creada por una, en, en, dentro de un grupo había una de las madres de uno de los operarios que hoy sigue estando en el taller, claro. y, y con esa idea eh, se, se fundó el taller Protegido Sembrando Amor. Y eh, En este momento el taller trabaja con... Eh, Cinco operarios. Cinco operarios. El límite que tiene por la ubicación y el lugar son hasta uh -huh. siete operarios. En este momento tenemos cinco sí. operarios activos. Eh, Betiana, y sí. te hago una pregunta. Eh, yo está relacionado con Coadis, acá en, un, eh, en realidad el taller despertar se llama, eh, que fabricaban los chicos eh, bolsas de residuos, eh, cepillos, escobas. Sí. Eh, ¿Qué tareas realizan ahí los operarios en, en el taller Sembrando Huellas de Amor? Lo mismo, lo que es también. confección de bolsa de residuos, ellos tienen dos máquinas y trabajan con eso y también eh, se realiza lo que es venta de mercadería, que es escobas y, y lo que es plumeros, cuantones. Eh, también tenemos un, una parte de capacitación en carpintería, que eh, por eso es que también nos sirvió esto, porque ellos todo lo que es trofeo y medalla eh, lo realizaron en las horas que tienen de carpintería. Ah. Así que todo lo que... Lo, Pudimos que lo hicieran ellos para este evento, lo realizaron ellos Por con su mano y con sus horas de trabajo acá adentro. Lo que tiene un valor muy especial. Y contame, Betiana, sí, eh, sí. ¿cómo se mantiene la institución? Porque la realidad más o menos la, la conozco, sí. eh, como es la, la realidad de los talleres protegidos. No sé, en este momento eh, no estoy en contacto con, con el taller al cual pertenecía. Pero sé que era una realidad es bastante dura. Contame cómo se mantienen ustedes. Si hay aporte estatal, privado, si tienen una cuota de socio, si es todo sí. eh, aporte de, de eventos o, de, o tienen un no sé un mecenas, alguien que los que lo que los apoye... Que ayude, claro. Mira, el taller eh, acá nosotros recibimos un subsidio municipal eh, para lo que es el, el mantenimiento mensual, que la verdad que no llega a cubrir la totalidad, es, muy, es mínimo. ...después se recibe una beca del Ministerio de Desarrollo... ...que esa es una beca que se cobra por operario... ...y eh, el resto, lo que se saca por mes para, pagar, para cubrir... ...todos los gastos mensuales que tenemos... ...porque inclusive la persona que, que está con ellos... ...las cuatro horas se paga desde desde la comisión... Eh, ...lo hacemos con los eventos que hemos realizado... ...o sea, nosotros tenemos un evento... ...tres eventos en el año... ...un bingo, un sorteo de un lechón y con esas recaudaciones que vamos logrando, eh, tiramos para pagar todos los gastos mensuales que tiene el taller. Eh, si sí tenemos ayudas de empresas cuando tenemos obras grandes, como nos pasó que teníamos que cambiar un techo, o ahora queremos reformar la cocina para que eh, pueda estar habilitada como para producción de alimentos, eh, ahí sí, eh, cuando hemos solicitado la ayuda, eh, nos han donado los materiales y el municipio cuando hemos necesitado hacer alguna refacción del edificio, nos ha ayudado ah, buenísimo y hoy en día cuáles serían las necesidades más urgentes que tienen ustedes ahí en el taller mira en sí eh, el taller en este momento logramos bast acomodarnos bastante porque bueno por suerte logramos trabajar bien este año con una comisión eh, bastante completa y lo que eh, lo último que estamos tratando de armar y acomodar es eh, refaccionar toda la parte de lo que es la cocina Eh, esta, la cocina eh, la queremos dejar habilitada Para lo que es eh, Para el próximo año poder realizar Acá el curso de manipulación de alimentos Y que los chicos también a su vez puedan Empezar a producir eh, dulces Mermeladas eh, Entonces eh, nos, nos piden Determinadas eh, reglas para, o, para que la cocina esté habilitada Entonces lo, la idea nuestra es eso Tratar de, de poder Refaccionar esta cocina Después el resto del edificio Eh, lo fuimos haciendo, este año logramos pintarlo logramos acomodar carpintería de a poco con los eventos que vamos haciendo también vamos logrando dejarlo al taller en, en, en condición en condiciones y que los chicos tengan todo lo que necesiten sí, que es muy importante que el fin último siempre son los, eh, los operarios del taller, los chicos que trabajan y que claro, para pues. ellos no es solamente ir a trabajar sino es una manera de, de no, dignificar es su trabajo de, de tener una vida social de relacionarse entre ellos Sí. este no es solamente sí, el, el sí. sueldo que se les paga que muchas veces eh, es, el, es el que se puede y que no sé el estado supongo que sí. tendría que, que darles un sueldo digno para que ellos puedan realmente tener eh, acceso a algo con el sueldo que se les paga tendría que hacerse cargo el estado seguramente sí. y hay muchos particulares que hacen el rol del estado como seguramente ustedes deben trabajar ahí en ese taller, Eh, pero encontrar un lugar donde se puedan insertar socialmente también los chicos. Este, lo conozco por la experiencia que yo he vivido, que es este, es parte de su vida fundamental. Hay cumpleaños, fiestas, salidas, sí, no, grupo de aparte, amigos. Sí, aparte, tal cual. Esto, eh, nosotros cuando arrancamos con la idea eh, puntualmente de esta carrera, eh, aparte de nosotros que al principio cuando dijimos nos parecía como que nos iba a ser imposible porque lleva un montón de trabajo y un montón de organización, Eh, cuando venimos a plantearselo a ellos que nos vinimos a la mañana y nos juntábamos y le dijimos, eh, la felicidad la alegría, la, la sensación que te dan ellos de, de decir, bueno, es un evento, estamos nosotros somos la protagonista, o ayudamos de sentirse parte de todo esto es impagable así que más que nada todo esto es eh, para ellos y que, que ellos estén integrados juntos con nosotros en todo esto que estamos organizando Sí, sí, la... El empuje que tienen ellos, la, las, las ganas de, de hacer algo y los positivos que son siempre están siempre están predispuestos a, a encarar un nuevo objetivo. Eh, las, a veces las, eh, a los que nos consideramos eh, mal mal llamados digamos normales o no tenemos eh, una condición de, de discapacidad pensamos que muchas veces pensamos que las cosas no se pueden hacer y ellos son más positivos que nosotros seguramente y eso es un empuje sí. que que los los hace eh, sortear obstáculos que quizás sin ellos no uno no podría sortearlos betiana sí. eh, pasemos eh, pasemos al a, al evento en sí, eh, sí. cómo le surgió la idea de hacer una una maratón cómo les le... mira el... sí En sí, eh, yo participo de, de algunas maratones uh -huh. y el año pasado participamos en una maratón junto al a un, a un hermano de una operaria de acá del taller uh -huh. y cuando lo vi eh, me gustó la idea de, de, de hacer algo como para un evento más uh -huh. y, y de incluirlo a los chicos. Eh, bueno, lo hablamos con, con la madre de una de las operarias del taller Eh, que Agustina eh, el año pasado eh, participó en los Juegos Bonaerenses de Mar del Plata y obtuvo el primer lugar, eh, que es una de las operarias que está acá. Entonces eh, estábamos con esa idea de armar algo, que ellos se sientan integrados en, en alguna actividad. Eh, también logramos que por intermedio de, de, del CEF de 64 acá de Oriente, los chicos tuvieran una hora de actividad física, porque también eso es algo que nos faltaba. Ellos no estaban incluidos en la parte de lo que es actividad física. Entonces, contando todo eso, dijimos, bueno, se puede armar algo, podemos hacer esto, y bueno, eh, ahí fue donde surgió la idea de armar esta carrera. De armar una carrera. Eh, eh, nos decías que tienen sí. distancias de 8 y 4, si no escuché mal al principio. Exacto, son 8 kilómetros, 4, eh, 8 km 4 Y dos kilómetros de lo que es caminante. caminante ¿y qué costos tienen las inscripciones? Eh, las inscripciones estaban eh, mira, está todo en la página de Bahía Corre, pero como eran por fecha de inscripción iban cambiando, ah, tiene distintos no recuerdo eran y 18 es lo que está ahora Ajá. eso eh, ¿qué incluye en la inscripción? ¿qué se le qué se le entrega al corredor? ¿en el kit? ¿o qué tiene a disposición le el corredor? Sí. nosotros vamos a armarle a los primeros 100 inscriptos pagos Se le entrega un kit con una remera eh, y va a ir con una botecita de energizante, de bebida energizante uh -huh. y una barrita de cereal. Buenísimo. Y el recorrido es después eh, el mismo sí. día del evento. Sí. Disculpa. No, no, sí, contame. El no. mismo día eh, estamos logrando que con todos los comercios de acá de la zona eh, tener eh, un, un obsequios para poder sortearlos entre todos los inscriptos, entre todos los caminantes, entre todos los que participen de Este gran eh, el recorrido es netamente por asfalto, es o tiene partes de tierra. ¿Cómo han diseñado el recorrido? No, el recorrido lo hacemos. La salida va a ser desde la institución, o sea, desde el taller que está sobre la calle Vicente López y eh, después va a ser todo sobre ti calle de tierra, ah, bueno, eh, sí. calle de tierra y tra tratamos de buscar todo lo que sea sin subidas, pocas bajadas por el tema de que van a participar también personas con, con eh, sillas de ruedas adaptadas. Correcto. ¿Y el recorrido es una vuelta, la de 8 kilómetros, o son dos vueltas? Sí. ¿Una vuelta? No, salen todos igual, los 4 kilómetros y los 8 salen desde el mismo lugar, eh, los 4 doblan antes y los 8 siguen y, la, y terminan volviendo todos por el mismo lugar, pero siempre es una sola vuelta. Perfecto. Y contame, ¿hasta cuándo se pueden inscribir? Eh, y más que nada me interesaría saber si al mismo día también se pueden inscribir. Sí, las inscripciones están abiertas en, Bahía, en la página de Bahía Corre, se pueden realizar hasta el mismo día, inclusive, y después podemos realizar la inscripción el mismo día acá en, en el taller, el mismo día de la carrera. A las 9 de la mañana vamos a abrir todo lo que es entrega de kit y ahí mismo se pueden inscribir. Perfecto. Eh, ¿El horario de largada lo tenés presente? ¿Cuál va a ser? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Bueno, ¿y tendrán sí. eh, cantina, alguna feria, algo que, que, que acompañe el evento deportivo? Sí, en la cantina va, va a estar, la cantina a cargo del taller protegido, en la comisión. Va a haber dos puestos más, un puesto que pone con tortas que se lo dimos a la biblioteca uh -huh. Y otro puesto que eh, pone bomberos, eh, que es el que nos va a ayudar en todo lo que es el recorrido con lo que es venta de papas fritas. Y a su vez eh, va a estar habilitado, porque nosotros pegamos la esquina del taller, que hay una placita, se va a habilitar esa placita para los artesanos que quieran eh, concurrir, están invitados, a eh, pueden venir eh, a, a estar con nosotros. Va a estar todo habilitado ahí para que ellos se puedan ubicar. Perfecto. Bueno, eh, Betiana, primero te quiero agradecer la amabilidad de atendernos, de contarnos cómo va a ser todo este evento. Eh, la verdad, nos parece súper interesante, me hace acordar mucho a, a lo que era este, este evento del de taller protegido de acá de Tres Arroyos. Eh, así que les deseo toda la suerte, les deseo éxito en la organización y que todo salga lindo, que el clima acompañe. Y te quiero hacer una última pregunta sí. o sugerirte algo para la edi las ediciones que vienen. Sí. Ese mismo día, el 13 de octubre, Eh, si bien es otro partido porque ustedes pertenecen al partido Dorrego, hay una maratón en sí. Clarameco el 13 de octubre. Sí. Las dos están sí. eh, publici publicitadas en Bahía Corre. Eh, por ahí, eh, no sé, no sé cómo cómo claro, sería Mecó porque no, no... están Bahía, eh, ¿no está Bahía Corre. No están Bahía Corre. No. Bueno, pero más allá de si está o no la página. Este, sí. el 13 de octubre hay una, una carrera en Claromecó eh, sí. no sé, a veces los, los eventos se superponen o una empresa como Bahía Corre por ahí no sí. tiene un calendario muy abierto y, y te ofrece lo que tiene pero por ahí estaría bueno sí. no, no superponerse con eventos, no sé quién es el que decidió primero la fecha eh, no, no. Mirá, es simplemente una sugerencia como la como que... para que no se en un, qué sé yo eh, las no, dos localidades quedan bárbaro. cerca de Tres Arroyos Y a veces eh, sí. competir con dos carreras que tienen... Eh, no sé qué son... Eh, como te digo, no, no es la Maratón de Mar del Plata. Son carreras que se hacen con mucho esfuerzo. Sé muy bien, eh, porque he estado en Tal organizaciones. Cual. Sé lo que lleva el esfuerzo, la ilusión con que uno trabaja y espera. Y me imagino sí. ustedes que tienen un taller protegido detrás. Eh, con la ilusión que están esperando el evento. Sí. Eh, lo, eh, me puedo sí, poner en la no piel de ustedes sabíamos, tranquilamente. Eh, o sea... Mm. Nosotros cuando armamos esto... Eh, Todo lo que es la localidad de Oriente tiene un calendario de eventos Dorrego. por institución, porque ah. son un montón de instituciones. Propio Entonces, de, de cuando la ciudad. nosotros pedimos fecha, eh, cuando solicitamos la fecha, eh, primero hablamos con la, la parte de fiscalización de Bahía Corre y nos dijo, "Mira, fecha libre tienen 5 y 13 de octubre. Cuando nosotros vamos al municipio a pedir la fecha para hacerla, la idea nuestra siempre fue hacerla el primer fin de semana, Y el 5 de octubre hay un evento acá en oriente que es el evento del fortín gaucho que se hace todos los años y el primer fin de semana de octubre Ajá. entonces nos quedó el segundo sin saber después que organizamos nosotros lo sacamos en marzo esto no no, no eh, claro. la fecha la, eh, después cuando empezamos a organizar y demás varios corredores nos decían mira que en claro Meco está organizado por un grupo de rob y una carrera ya lo teníamos o sea no podíamos porque no nos daban otra fecha no teníamos otra libre Entonces, por eso fue que se nos juntaron y la verdad que también pensamos esto de que son dos, dos localidades cercanas, que los corredores de la zona somos, yo he estado en carreras, entonces más o menos conozco eh, y, y la verdad que sí, no estaba bueno que, que hubiese dos carreras, es pero lamentablemente a nosotros no nos daba opción a un cambio. Porque van a competir entre ustedes dos por la, captar eh, corredores de la zona. Exacto, los corredores. Sí. Pero bueno, sí, es algo que sí, se puede sí. tener en cuenta para años que viene para tal eh, cual. consultar la zona. Sí, Nosotros sí. acá en Estación Maratón, por supuesto, tenés este, nuestro teléfono y puedes consultarnos eh, los calendarios sí. de desarrollos y eso para para cómo es, para quedar solos en la zona el día que, que quieran organizar eh, el evento de ustedes. Pero bueno, el evento, sí, tal cual. También. Bueno, eh, Betiana, eh, como te decía, te agradezco mucho la comunicación. Eh, un gusto haber charlado con ustedes. Y les deseo todo el éxito para, para el 13 de octubre. Seguramente vamos a seguir en el calendario de nuestro programa eh, repitiendo la fecha, eh, contando que está esta carrera para que todo aquel interesado que quiera acercarse a Oriente el 13 de octubre eh, sepa eh, de qué viene la carrera de ustedes. Bueno, te agradezco mucho a ustedes por llamarme. Y nada, los invitamos a todos. El que quiera acercarse, acá vamos a estar. El que nos quiera llamar, está la página del taller eh, para contactarnos con todos los datos. Así que, eh, bienvenidos, acá los estamos esperando el 13 de octubre. Bueno, un abrazo grande a todos y mucho, mucha suerte para el, para el 13. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Conversamos así con Betiana Merlo, parte de la organización de Sembrando Huellas de Amor, la maratón de 8 y 4 kilómetros que, que se va a realizar el 13 de octubre en la localidad de Oriente todos aquellos que quieran que quieran sumarse a a este evento pueden pueden consultar la página de Vaya Corre donde se podrán inscribir para para estar presentes ese día allá en la localidad de Oriente. Continuamos con con algo de música y seguimos contándoles lo que trajimos para hoy en la estación Maratón.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 Continuamos en Estación Maratón, ahora para contarles algo de lo que ha sucedido este fin de semana, alguna noticia de la élite argentina. Con respecto a la élite argentina de atletismo, eh, se ha presentado el plantel para el Sudamericano de Maratón. Próximamente, eh, el, la Confederación Argentina de Atletismo designó los cuatro atletas que integrarán la selección nacional en el Campeonato Sudamericano de Maratón en el marco del Maratón Internacional de Buenos Aires. Esta competencia se va a realizar el próximo domingo 22 de septiembre. Por el equipo argentino participará Ignacio Francisco Herario, atleta mendocino que viene de una brillante actuación en el eh, medio maratón de Buenos Aires donde ocupó el séptimo puesto. Fue el mejor entre los no africanos y marcó 1 hora 1 minuto 11 segundos, un tiempazo para Nacho Herario. El 14 de abril de este año logró el título nacional al ganar el tradicional maratón a Pampa Traviesa en Santa Rosa la Pampa. Con 2 horas 12 minutos 55 segundos. Una marca que fue obtenida en condiciones difíciles climáticas. Y esta marca lo ubicó como el quinto mejor argentino del historial permanente de maratón. También va a participar dentro del equipo argentino Pedro Luis Gómez, el tucumano. Eh, atleta que está radicado en Córdoba obtuvo en el 2023 el tercer puesto en el Maratón de Caracas y también la, esto le valió la nominación para los Juegos Panamericanos en Chile el 18 de febrero de este año consiguió su mejor marca personal en Sevilla con 2 horas 10 minutos 39 segundos quedando así como el cuarto argentino del ranking permanente eh, también va a participar de dicho equipo Marcela Cristina Gómez en la rama femenina eh, una atleta chaqueña que reside hace varios años en Brasil en estado de Paraná En 2019 fue subcampeona sudamericana con 2 horas 34 52 en el marco del Maratón de Buenos Aires. Meses más tarde de dicha competencia, el 23 de febrero de 2020, en Sevilla se convirtió en la primera argentina en correr el maratón por debajo de las 2 horas 30 minutos. Así batió el récord nacional que ostentaba Griselda González y que llevaba ya más de dos décadas de, de validez. Marcela Cristina Gómez rompió ese récord de Griselda González. Eh, allí en esa competencia obtuvo una marca de 2 horas 28 minutos 58 segundos y obtuvo la clasificación para los Juegos Olímpicos en los que compitió en 2021 en Sapporo eh, en este momento viene de obtener el subcampeonato nacional de medio maratón en los 21 kilómetros de Buenos Aires la media maratón de Buenos Aires y por último la cuarta integrante del equipo argentino de la rama femenina en este caso será Chiara Milena Mainetti Una atleta oriunda de Misiones, que reside en Buenos Aires. Es un atleta muy versátil dentro de lo que son las distancias del atletismo, ya que se destaca también en pista, como en calle, como en aventura. Y en pista ella obtiene, tiene la marca sudamericana de la hora corriendo en pista y de los 20 kilómetros corriendo en pista. Eh, también es muy, muy reconocida en, en carreras de calle, en cross country, también en pruebas de montaña. En dicha especialidad fue la Argentina más destacada en los mundiales. En 2020, el 2023 obtuvo una gran actuación en los 21 kilómetros de Buenos Aires, la media maratón de Buenos Aires, con una marca personal de 1 hora 12 minutos 42 segundos. Eh, su debut como maratonista fue en Londres 2022, marcando 2 horas 40.23. Y en febrero pasado en Sevilla progresó en su marca obteniendo 2 horas 33 minutos 26 segundos. Esta marca la ubica como quinta dentro del ranking argentino permanente en la rama femenina en los 42 kilómetros. El maratón de Buenos Aires será organizado por la asociación Ñandú. Una polémica asociación que está siempre bajo la mira de, de, de, de todos los que estamos dentro del mundo del, del atletismo. Pero decimos la asociación eh, Ñandú eh, y va a celebrar su 40 aniversarios, contará nuevamente con grandes figuras... Y se calcula una participación récord de 14.500 corredores que lo mantiene como el mayor, la mayor convocatoria de Latinoamérica. Esto con respecto a lo que se viene, que es el Maratón de Buenos Aires, donde será eh, campeonato sudamericano de maratón dentro de lo que es la Maratón de Buenos Aires. Seguramente habrá atletas invitados y estarán todos eh, los mejores maratonistas de nuestro país. Estarán presentes en la maratón más importante de nuestro país. Ahora queremos pasar a lo que fueron los eventos De, de tres arroyos y la zona más que nada de la zona de tres arroyos se disputó la, la maratón aniversario del club huracán ciclista de gonzález chávez hubo 81 corredores clasificados seguramente algunos más inscriptos muy siempre en estas carreras se, se inscriben personas para colaborar con el club y bueno los competidores los que corrieron los que disputaron entre las dos distancias fueron 81 corredores Sigamos a, la, a los puestos más importantes de las clasificaciones. En 10 kilómetros en Damas, primera la Tresarrollense Belén Yardino, eh, perdón, con una marca de 37 minutos 19. Segunda Lilian Tirone, con una marca de 44.29, una diferencia bastante importante entre primera y segunda. 37 minutos 19 Belén. ...nuestra representante... ...y Lilian Tirones de González Chávez... ...44 minutos 29... ...de ahí hasta el décimo puesto... ...clasificaron... ...Jorgelina Rodríguez... ...con 46 minutos... ...cuarta Sofía Ramírez... ...46.08... ...quinta Milagros Chaluf... ...46.32... ...sexta Camila Herrera... ...con 49.09... ...ya estamos casi... En... ...corriendo a 5 minutos del kilómetro... ...en el sexto puesto... La séptima, Lorena Ardocia, marcó 49.58. Octava, Eliana Tano, con 50 minutos 48 segundos. Novena, Verónica De Carli, con 50 minutos 49 segundos. Y décima, Andrea Natalia Rodríguez, con 51 minutos 43 segundos. Eh, salvo Belén, todas las la, las clasificadas dentro del top 10 femenino de los 10 kilómetros son oriundas de González Chávez. Pasamos a los caballeros, en 10 kilómetros, primero también de Tres Arroyos, Diego Maurelli 33 minutos 34 segundos, segundo de González Chávez, Miguel Revolini, 36-02, tercero Maximiliano González, de Oriente, cuarto Dino Crescimbeni, marcó 3706 06 de González Chávez, quinto Pedro Espinosa, que después vamos a remarcar cuando le damos otra clasificación, la actuación de Pedro Espinosa quedó quinto, en González Chávez el sábado había competido también en otra carrera mandó un doblete Pedro con una notable actuación salió quinto en la general de los 10 kilómetros de Caballeros marcó 37.08 Pedro Espinosa de nuestra ciudad sexto Pablo Gómez 41 minutos 41 minutos 28 segundos de González Chávez octavo Héctor Cepeda 41.50 de Puan se hizo unos cuantos kilómetros para acercarse a González Chávez Noveno, Mauro Milanesi. Y décimo, César Rubiera, también de González Chávez. Si pasamos a la distancia integradora de los 5 kilómetros, en Damas. Primera, Carolina Rupe, de nuestra ciudad, con 20 minutos 07. Segunda, Carolina Pérez. Tercera, Cintia López. Cuarta, Ayerén Ortega Tairo Quinta, Paula Salinas, de Mar del Plata. Sexta, Noelia Rodríguez. Séptima, Miriam Natal. Octava, Viviana Mauri. Novena, María Celeste Tossetti. Y décima, Franca Lagos. En tanto que caballeros, en la categoría de 5 kilómetros, en la distancia integradora. Primero, Miguel Ángel Campos. Segundo, Matías Pedone. El primero, Miguel Campos, tardó 17 minutos, 17 segundos. Tercero, Leandro Cuevas. Cuarto, Pablo López. Quinto, Juan Decker. Sexto, Diego Bertone. Séptimo, Agustín Herrera. Octavo, Diego Lopaso. Noveno, Diego Niblet. Y décimo, Matías Di Mayo, que marcó 23 minutos, 18 segundos. Pasamos a la carrera de Sierra Corre 2024, con 150 corredores aproximadamente, con una única con dos distancias, 10 kilómetros y 20 kilómetros. En 10 kilómetros, Dama, la primera fue Nadia Montiel, de Montahermoso, 52-44. Segunda, Dama, Camila Aversano, tercera Natalia Fernández Ballester, cuarta Graciela Aires, quinta Melisa daiana Duré de Montermoso. Y en tanto que en caballeros, los primeros fueron Juan Pablo Grill, segundo Gonzalo Pedernera, tercero eh, Pedro Espinosa, nuestro corredor acá de nuestra ciudad, que salió tercero el sábado en Sierra, en Sierra de la Ventana y el domingo salió quinto en González Chávez, dos carreras de 10 kilómetros, debe haber terminado sintiendo el esfuerzo de todo el fin de semana, Pedro, pero lo felicitamos porque una destacada actuación en las dos competencias. Cuarto, Nicolás Rodríguez y quinto, Facundo Crossi, tanto que en 20 kilómetros, la ganadora en damas fue Ana Laura Martínez, con una hora 46 37 segunda Erika Ciro, tercera, Vanina Dietrich, cuarta, Virginia Ginder y quinta, Brenda Barrueco. Y en caballeros, en los 20 kilómetros, Eduardo Tapia fue el ganador con una hora 20.31. Segundo Marcelo Fenske, Guillermo Caliba tercero, Jonathan Alchao cuarto y Matías Varela en quinto puesto. También eh, queremos contarles, les pasamos las clasificaciones de las carreras que estuvimos promocionando en el calendario de Bahía Corre. Eh, de, de la zona, queríamos por lo menos los, los puestos más importantes contárselos. En general Cerri se se corrió por las aves playeras, yo corro por las aves playeras, en el nombre de la competencia, sobre 14 kilómetros, única distancia, 75 participantes. En damas la ganadora fue eh, Romín Cecilia, Romina Cecilia, con 1 hora 6 minutos eh, 31 segundos de punta alta, segunda Dora Antunes y tercera Carolina Anastasio. En tanto que en caballeros para los 14 kilómetros, eh, primero Oscar Emanuel Pedroncini, segundo Omar Díaz y tercero, un conocido de todos nosotros, eh, siempre participando en las carreras de nuestra ciudad, siempre que puede, newen Huerta, que figura como de Bahía Blanca, pero lo tenemos acá, es de nuestra localidad, con 55 minutos 27 segundos en los 14 kilómetros. Estas fueron las carreras que, que sucedieron este fin de semana, Eh, escuchamos un poco de música y les leemos el comentario, el calendario para terminar esta edición número 23 de Estación Maratón. Corré y Estación Maratón. ¿Para dónde corres?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 Y terminamos con la última que trajimos para hoy, para esta edición número 23 de Estación Maratón, con el calendario que le traemos cada martes, las carreras más importantes que queremos destacar. Desde nuestra mirada, como ya estuvimos hablando con, con los organizadores de, de Oriente, del Taller Protegido Sembrando Huellas de amor se viene la competencia de este taller, el domingo 13 de octubre con largada 9 horas. Cierran la inscripción desde la página de Bahía Corre el viernes, 18 horas, también hay inscripción el mismo día antes del evento. Se vienen los 10 kilómetros de Claromecó, también 13 de octubre, largada 8 horas, 10, 5 kilómetros y caminata de 2 kilómetros. Entrega de kit el sábado 12 de octubre en el Hotel buena vista de la localidad Balnearia, una carrera de calle. Monte corre consciente por el cáncer de mama 2024, sábado 19 de octubre, 15 horas la largada Cierra la inscripción 18 de octubre, 19 horas. También se viene Garmense Corre 2024, en de la Garma, el 3 de noviembre a las 10 horas, la largada Cierra la inscripción el 1 de noviembre. ...a las 20 horas... Eh, ...también una carrera muy importante... ...que siempre destacamos, La Tandilia... ...se viene el 16 de noviembre... ...51 edición de La Tandilia... ...en la localidad de, de Tandil... ...1111 11 metros... Eh, ...la carrera... ...una de las carreras más importantes... ...de la provincia de Buenos Aires... ...desde nuestro punto de vista... ...la carrera más linda de la provincia... ...y también por último queremos destacar... ...el 22 de septiembre... ...nos han pasado desde la dirección de deportes... ...una bicicleteada... Día Mundial sin automóvil. Punto de encuentro la Subsecretaría de Gestión Ambiental, Avenida Güemes 630, a las 15 horas hasta el Parque Cabañas donde se donde se plantará un árbol nativo en dicho parque. Una una linda propuesta para para alentar el uso de, de la bicicleta, 22 de septiembre una bicicleteada a las 15 horas ahí en Güemes 630. Esto es todo lo que trajimos para hoy. Les dejamos un abrazo grande, nos pueden escuchar la repetición este sábado a partir de las 14, y si no, el martes que viene, a partir de las 20, por los medios que siempre les contamos. Muchas gracias Diego, gracias a todos, un abrazo grande y nos vemos el próximo martes. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera, nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.